Defensores realizará una colecta de sangre en Ensenada. El Club de Defensores de Cambaceres llevará a cabo una nueva colecta solidaria de sangre. Será hoy en la sede social ubicada en la calle San Martín 715 en el horario de 8 y media de la mañana a 12 y media del mediodía. Quienes deseen colaborar deben concurrir con tapabocas y no tener enfermedades preexistentes. Desde la organización aclararon que quienes tuvieron COVID-19 pueden donar sangre 28 días después de su positivo y hacer en esa donación los anticuerpos para lo cual se debe llevar el certificado de COVID-19 positivo. Entregaron copas menstruales para presas en los hornos. El programa Gestión de la Higiene Menstrual en Contextos de Encierro, perteneciente al gobierno de la provincia de Buenos Aires, entregó copas menstruales a las internas de la unidad penitenciaria número 8 de los hornos. La iniciativa tiene como objetivo promover la gestión sustentable de la higiene menstrual a través de los talleres y capacitaciones en torno a la producción de toallitas higiénicas. Por otro lado, vale mencionar que el proyecto surge desde la Subsecretaría de Política Criminal del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la provincia, en articulación con el Ministerio de Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual, la Fundación Banco Provincia, el Patronato de Liberados y Eva Milley, concejala de Quilmes. Un servicio que informa más cerca. Oficializan licencias a trabajadores con hijos sin clases presenciales. La norma establece que la licencia puede ser otorgada los días en que rige el aislamiento más estricto y que podrá ser prorrogada durante la vigencia del decreto que vence el 11 de junio. Así está establecido en la decisión administrativa publicada en el boletín oficial con la firma del jefe de gabinete, Santiago Cafiero. Según puntualiza la norma, la licencia podrá ser otorgada cualquiera sea la forma de vinculación jurídica de prestación de servicios de carácter laboral y o personal con el sector público nacional. La norma invita a adoptar medidas similares al Poder Judicial, la provincia, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y los municipios. El cielo está nublado en la región. La mínima para hoy es de 11 grados y la máxima de 16